¿Vacaciones de invierno? Sí. No Toma esto, quiero tomar unas vacaciones. Guille para que sabe. si ¿hay vacaciones? Sí. Hijo de sí. Oh, yeah. nunca no, no Empiezan. Pero nosotros vinimos, a las, vacaciones sí. Sí vinimos a las vacaciones de invierno. Sí, vinimos las vacaciones Claro, que hacemos los especiales para los niños. Ahí está. En las vacaciones de invierno. está redigonda y aquí con nosotros el artículo 14 artículo 14 qué dice no, no docente podemos faltar una vez cada tanto y a... no somos docente. y niña tsukamoto ya está si sí, eso es lo que va a hablar luciano después seguro del año 88 me está rompiendo toda la sorpresa boludo <risa> y un bonete revista new musical express el nuevo expreso musical es la revista la única que sobrevivió de la de sofoich es buenísima no, como de es sofoich esta es inglesa de uk bueno me voy a comer Chau. la única que sobrevivió Perdóname, Martín. porque antes había muchas Chau. estaba la melody maker y había un par más Chau. todas bueno. se fundieron y la new musical express fue la única que sobrevivió y cada tanto se le da por hacer listas y ¿sí? esas listas que hace la Rolling stone que hace todo nada más que la new musical express top. cada dos meses te tiran una lista nueva de algo hace poco habían hecho no las es estrellas los, los héroes del rock y había aparecido cualquiera y esta vez tiraron los mejores discos de la historia como siempre hacen y hay algunas sorpresas según ellos obviamente claro sí sí obvio bueno el 10 está de bens de radiohead Ajá. yo lo pondría en el top 5 no sé si no lo pondría como el mejor eh... bueno disco 9 está de queen is dead de los smiths bien siempre tiene que haber unos smiths además es inglaterra Ah. Imprescindible. En el 8 está eh, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Uno eh, bastante obvio. Podría estar un poco más alto también, sí. En el 7 está Stone Roses, el disco de los Stone Roses. que El disco que hace 10 años que quiero escuchar y nunca escuché. Bueno, claro, un disco que uh. por ahí. En Estados Unidos no entra ni en el top 100 Claro. Pero que los ingleses son fanáticos de Stone Roses. Sí, suelen ser fanáticos estas bandas que van qué hubiese pasado esa banda y se si hubiesen seguido tocando hubiese sido una banda más del botón sí no se ¿Sí? más, sí. duraron que duran no sé si sacaron dos discos un disco un sí, disco un disco, un un disco, disco ¿no? sí creo que después tienen un oca pero este, o no sea, está terminado lo que pasa, además ya ese disco se señala como que fue la influencia de 100 bandas exacto así bueno en el 6 está never mind de nirvana puesto es número uno el 100 el 6. Ah, no es uno. el único Yankee que se coló. Ajá. Y bien y, lo ingres. Claro. Bueno, y después empieza. Ah, pa, pa, lo, eh, o lo sea sé que después no nada era... No, no, no. no. Uh. ¿Y qué en el 5 cinco... Phil Collins. No. Ah. Y ahora se viene lo más llamativo. <risa> en El 5 está What's the Story Morning Glory de Oasis. No. El segundo ah, disco de Oasis. No, no. Tanto no. Claro. Pues, ese disco además en el está bueno, pero loco. No, ni siquiera, no no, no entra en el 100. En el 4 está OK Computer. Está arriba de fanáticos. Otro. Está arriba de Events. Y bueno, pero para el 99% de la población, OK Computer está arriba de The Vents. Para ¿Y todo ¿Y el, el mundo. ¿Quién le hizo? Yo y soy lista? el único. ¿Qué? Tony York la hizo esta lista. No, no la hizo Tony York. Vas a ver quién la hizo. En el 3 está Revolver de los Beatles. Está bien. En el o, dos Otro está... lugar obvio. "Darcy Sea Moon y Revolver de los Beatles son dos bueno, lugares obvios. En el 2 está Sanger, Benver, Lorland, Heart, Club Band. de Los Beatles también. Ah, sí. Y en el 1.. Le uh. y he puesto número ah, uno. Está ah. definitely Maybe de Oasis, el primer disco de Oasis. Ah, el no, entonces, esta de... la hizo... Noel Gallagher, claro. No, el Gallagher. Por eso te decía que espere, que no lo había también. No, no. Estuvo cerca el chiste. Eh. Per... Bueno, él fue el que dijo que las 50 mejores canciones de esta eran en 49 de los Beatles y la última era Wonderwall de ellos una guaranga sí. una guaranga yo, ah, yo no me lo vengo porque ojo. es un julio de mierda es sí. un, un julio yo no me imagino gritando por inglaterra en amigo de David Beck, me lo imagino así si estuvieran si fuera argentino ya hubiera no, incendiado no un boliche, sería el de no, los no, piojos no. una cosa así no, no, sí, era, no ni era, siquiera eso peor pues, habría incendiado un boliche en crece <ríe> ¿no? Sí, <ríe> <ríe> sí julio ojo Luis. de todas formas eh, año qué era el me maybe 94 93 escuchar Ver por MTV, de vez en cuando, cuando pasado todavía pasaba videos, ver Supersonic, era, era, en ese momento era el tema, ¿sí? Mm -hmm. Y qué es lo que vamos a escuchar, a ver si alguno se acuerda de... <risa> Mira, Nacho hizo la señal de que, no, todo mal, para o sea, vamos a... Ver. hacerlo acá? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué somos? La super Supersonic, supersonic... Somos eh... Radio Hollywood. Fíjate, yo no creo que de, de para Hollywood, Super Sonic, pero bueno, o así, Super Sonic, el, Radio Hollywood. el mejor disco de la historia según la New Musical Express. ¿Por qué? Mira, lleno de mermas. Pero de acá no ah. es que se está yendo así. Porque Algunos dicen que se está yendo, que se está yendo este mundo. Se nos está yendo, Billy. Nos Exacto. Nos yendo. Te vas a morir, Billy. Lisandro, no hubo noticia hoy. <risa> no, en breve se está yendo Lisandro. En breve se... eh, Pero no, cómo. La vi y me lleva hasta San Luis después. Qué día de mierda. Eso, Hola, ¿qué tal? Sí, está, está. Este sábado, ¿qué pasa? toca Matilda con Netflix? No, ¿qué? No. ¿De qué habla? No, este sábado está la Yolki Fiesta, esta. la Yolki Party. La ah, gran fiesta del año la ciudad. También toca Party. Agosto y hace un monólogo Luciano del gañán de Luciano Redegón. O no, que es otro, no es el mismo que está. Monólogo, no, stand-up. Le stand -up dicen Le dicen stand-up. Stand Exacto. A mí me gusta la vieja escuela. A mí me gusta la escuela de Pinti, de Garcia vale. a, a mí también, me encanta. No, no está un... Pero no, pero el estado es más vago, o sea.. No, no escribís tanto como pinte. Ah. Ni como mesa. Ni como mesa. ¿Cómo escribía ese hombre? ¿Y qué más va a tener la fiesta? Y nada, batalla de DJ después. Y nada más. Eh, y no. nada más. No. no dijimos por ejemplo que toca la gran banda Agosto o lo dijimos de entrada tío. yo porque soy muy distraído digo, yo la en viene sí, Agosto directo de Urlingan la banda icono del materialismo histórico ¿Cómo lo habían yeah. definido la otra vez, ah eso que era una banda materialista histórica realmente, sí, y realmente eso la define eso todo una y fiesta patria Sí, la, la fiesta, fiesta patria. patria Y la patria carajo fue organizada como para Previa de la final entre Argentina y un país enemigo, pero eh, se volvieron antes, así que no, no hay eh, previa entre Italia y Francia. Con mucha música Ítalo. Jincho para ¿Eh? Francia, no sé por qué. Ítalo dance. Pero Jincho para Francia. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por Porque qué, pero Jincho para Francia. Y no, no, yo soy descendiente de Italia. Porque italiano, te gusta el ¿no? cine. Puede ser. A mí me gusta tintorras, así que voy hinchado por Italia. Hinchado por Italia. ¿Y ¿Ves por, qué hincha por ahí? Yo hinchado por Italia. Yo soy italiano. Bueno, yo soy italiano, nacido en Florencia. ¿En serio? Exacto. Me trajeron acá ¿Eh? los dos meses, pero no soy nacido en Italia. ¿No tengo no sé tres si documentos? Tengo no, la doble nacionalidad. No sé. En realidad única, porque estoy pidiendo que me que me retiren la Argentina. Yo quiero escuchar. No sabía. No, vamos al especial. ¿Paredi? me suena menos italiano. El especial, claro, sí. Que <risa> <risa> un Pro torero. Si le ven las rodillas Paludi, no, no, no, no, no. no, no ¿Dónde está No. no, no. no -8204, ese teléfono la dirección de correo electrónico. Vamos con la especial de esta semana con Francia. La especial viene de Francia. en la Novelbag. Lo dije bien, hoy. Sí. Novelbag. Sí. ¿No ¿No en Encantada. Sí, en casa encantada, Walvis y Rodríguez ah, yeah. la novel back haciendo primero un cover de los Blondie, Gerd ah, of wow. Glass, y después el original blondie haciendo Gerd of Blas el Yorki Parki, eso claro <risa> Turned out her heart of glass Seemed like the real thing Only to find Mashed mistress, love gone behind Once I had a love and it was divine Soon found out I was losing my mind Seemed like the real thing But I was so blind Master, mistress, love gone behind. In between, what I found is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You're giving life to. promoviendo el feedback con sus oyentes. Sería mucho que el grupo de los ocho sean diez, así pueden organizar sí. también un fútbol cinco. Y Onky lindas ideas para un mañana mejor. Alguien en Nachito, le gusta cantar. Alguien en Nachito, va a ser especial. Y alguien sepa lo triste, es la verdad de hablar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nacho espumado se descorcha en Yolki Palki Bienvenido Nacho Bienvenido Hola, buenas noches Vamos a ponerle seriedad a este micro porque se va al recarajo ¿Sí? No, no, dios si no le ponemos seriedad en algún momento buenas las chicas que ah. se si quieren comunicar con Nacho lo pueden hacer al 411-8204 o por mail a shokipalky que después confíen, nosotros les pasamos los mails a Nacho. Claro, sí, confíen confíen. me conocen, Panacho Nacho así, que tiene rulitos, sí, tiene cortito. ¿no? Y se toca el, los rulos todo el tiempo. Todo el tiempo y se está quedando medio pelado. ¿Quién será? No sé. No sé. ¿Cuál es el tema no, de hoy? ¿Tiene tema esto? Lo que es. Sí, tiene dos temas. Ah, tiene dos temas. Nada, no, no, dos temas, dos temas dos temas musicales. En realidad, yo, preocupado por la humanidad, sigo haciendo algo por el, por el buen gusto colectivo. Muy Uy, bien. Rompí los auriculares. Oh. Ay, no hay <risa> eh, ¿Qué hiciste? Nada, y sigo haciendo algo por el buen gusto musical. Entonces, hoy estaba pensando que que nada que vieron que hay mucha gente que escucha mala música y se cree que incluso la música mala que escucha es buena sí. el, el caso de hoy es un montón de gente que todavía cree que nirvana es bueno o que pensó que en algún momento que nirvana era bueno hijo de puta pero o que pensó en algún momento que nirvana era bueno pero nada vieron esta, esta gente son unos chatos así que tiene un techo así que dice <risa> bueno a ver a ver qué onda, porque, porque nada, yo conozco, yo conozco la música, nada más pues la pasan por la tele, sí. de esa onda. Entonces, ¿sabes qué pasan por la tele? Cuando yo era adolescente pasaba en Nirvana, ah, no, Nirvana un ícono generacional. Para la que la gente no sabe, Nirvana una cagada, una reverenda cagada, y siempre lo fue, y es una onda mala, tibia, aburrida. Incluso no me hubiese gustado jamás haberlo visto en vivo, siendo yo una persona que va a ver cualquier burrada en vivo. Eh, quiere retirar esas memorias quiero quiero que la borrar gente, que la gente se dé cuenta la buena la era y Love entonces yo prefiero si hablamos musicalmente yo sé que lo hizo cagar pero <risa> a, al chabón pero musicalmente yo creo que Hole está mucho mejor que Nirvana es mucho más jugado Todo, toda, la, toda la vida lo pensé eh, pero nada bueno la cosa incluso los que, temas que compuso Billy Corgan Ah, no, no, no sabría decir... No, por eso son los periódicos, yo recomiendo de Hall el disco que se llama Pretty on The Inside, linda de adentro, sería así, li, linda eh. en el interior, pero bueno... Y está carne abierta. No. no. ¿Qué están hablando? No, no sé. Bueno, entonces, entonces agarré y dije, eh, nada, en realidad... Sería difícil agarrar a, a, a, un, a un cuadrado que cree que ni rana es bueno sí. y, y, qué sé yo, hacerle escuchar, no sé, algo ya es, totalmente extrapolado y decirle, mira, lo bueno es esto, porque, bueno, hay que ir de a poco. Ah, pero ah, eso es tan cuadrado como lo otro. No, lo, lo, lo, lo, lo más redondito es decir, los dos son una porquería eso es redondito. No, pero yo no estoy diciendo que hay otro que una porquería. Para mí eso es redondito. <risa> pero, <risa> lo, tuyo, lo tuyo cuadrado. Es circular. <risa> si lo bueno lo único bueno es lo otro, no es que estamos en la misma. No, no, lo que pasa es que, lo que a lo que voy es que yo no vine a decir Nirvana es malo y voy a pasar de Cure, porque obviamente que a alguien que escucha Nirvana... Y, y cree que Nirvana es bueno, no le va a caber de toque, de Kir, por ejemplo. Claro. Que me parece a mí. Porque nada, porque sabemos con quién estamos hablando. Hay que educarlo. <risa> y hay, hay que, que educarlo, educarlo. Hay que llevarlo de a poquito. Hay que llevarlo de a poquito. Entonces entonces yo, yo le digo, así, es como que si yo tuviese una delante, así le pego una cachetada y le digo, no, escucha esto. Inicia, se inicia <risa> el proceso de educación. Sí. Agarramos que un trash tengas... hijo y escuchen B8. Me encantaría, que mi hijo, escuchen B8, me encanta la de los hippies a... Basta ya de signos de la paz, basta de cargar con el morral... Basta de cargar en estos lugares. B8, me parece, me parece buenísimo. ¿Morral por mochila? Morral por el morral que usan los hippies de costeleta. <risa> bueno, eh, entonces, este, esta es la situación. Sí. Pa. ¿Cómo va a escuchar Nirvana? Un Gil, cachetazo. Despertate. Y la primera lección. Despertate. Mira de dónde comieron estos pibes y comieron mal. Eh, así que traje, para, para que se hagan más con los más copados. Claro. Y además, si, si todos sus amigos usan remera de Nirvana y uno cae un día con una remera de los pixis, va a decir, ¡ah! No, este la vio. El va a hacer que más se destaque entre todos sus amigos? Claro. Entonces, entonces ¿para, para que la gente que cree que Nirvana es bueno, qué sé yo. Eh, ¿Qué le puedo decir? Empiecen escuchando esto eh, de a poco. Eh, traje Sonic Youth que bueno hicieron giras con Nirvana, Nirvana le churieron todo eh, mal porque no mal de que ah le churieron mal, le todo, creo no, claro. que le churieron mal, pues no lo supieron digerir. Traje Sonic Youth del disco que hay más que me gusta que se llama Gu y el tema se llama Mi amigo Gu y traje Eh, después de los Pixies eh, me olvidé qué tema había ah no no, no no no la la, la lovio lo lo lo era la cortina que es escuchando. Que escuchando. Eh, traje de ah, divaizer que es el primer tema de, de, del no me no sé no sé la aposta es que es Eso. que mira, yo tengo una anécdota muy graciosa es que yo la tengo una novia y cuando la conocí le dije estás más buena que el vozanúa no de los Pixies <risa> <risa> que yo yo creo que que un, Si lo, si lo entendió es claro. digna, es digna. Claro. Pero, bueno, na, usted le dicen es una chica y ahí saben, saben si realmente. Es, es, no. Cagaste el mic, Cagé el mic, ¿no? Ahí está, ahí está Bolivio y todo. Sí. Soy rocker. Eh, <risa> nada, claro. Le dicen a una chica, está más buena que los anales de los Pixies y si se se ve eh, entusiasmada es porque realmente vale la pena de casarse claro. con ella. Así que le dicen eso y si sí, quieren ver otro. Eh, piropo, le pueden decir te clavo como Jesucristo que es el que a mí me encanta así que escuchamos eh, Sonic Youth y eh, no y después los Pixies sí, exacto Mara za Marcela, Yolki Palki. Radio, Radio. Ah, la, la. Claro, hay que hacer patria porque se viene el, la fiesta de Jolki. La Jolki Party. Bueno, lo claro. Claro. Fuimos un año Aunque para descubrir mucho. que decir Jolki Party en vez de decir Jolki Fiesta queda mucho más lindo. Un año entero. Pues somos los creativos. Queda más orgánico. Claro. Bueno, ¿qué hay hoy, Luciano? de japonés, chino, coreano. voy a hablar brevemente de un tipo que se llama... Me tuve que anotar porque no hubo forma de que lo memorizara. Shinia Sukamoto. Sukamoto. S-H-I-Latina, i latina t sukamoto Bueno. ...com. Si lo decía así, claro, suena difícil. Shinia Sukamoto... Sukamoto... Shinia Sukamoto... Recordate Shinia Sukamoto dentro de media hora. Te desafío. Te voy llamar tu casa y te Dentro media hora durmiendo. Terriendo. Espero que yo también... Uy, no tengo de 39. Bueno, si sí. es este señor? porque es conocido, famoso? No, porque para primero, ¿dónde? ¿Es chino, japonés? japonés Chino, japonés. Y lo dejamos ahí. Bueno, porque creo que es japonés. Nah, es, japonés. <risa> El es famoso por haber dirigido una película llamada Película de culto. ¿Se llama así? <risa> no. Ah, Reconocida como. Cultura <risa> movie <risa> Se llama. Eh, de fines de los 80, sí. 88 para ser más exacto, y que vos desde ya que la tenés que ver ni nombrar Uuuh. que se llama tetsuo tetsuo tetsuo sí, no sea el radio tetsuo de iron man claro una película donde presentaba eh, la metamorfosis de, de cime uh, yo me subo, nosotros me no chuamos no chubas. pensalo dos minutos más al chiste y bueno cuando cerramos un bloque <risa> lo tiras con remate y todo dale <risa> el caso o sea, un señor que sufre un accidente automovilístico un pedazo de, de chapa o de fierro se le clava en la cabeza y a partir de ahí empieza a ser víctima de una transformación progresiva se convierte en un transformer eh, basic, se viene la película los transformers ya está el teaser en internet no sé si lo sabían la dirige sí. Michael Bay el editor de la leyenda del tesoro perdido Eh... Le faltaron los paréntesis pero tenía que decirlo, bueno, usted en su muy casa que y que decirlo, bueno, a mí me emociona que sea la película <risa> de bueno su progresiva transformación en una especie de máquina o sea como una especie de terminator existencialista así toda la película ¿Por lo que es existencialista y porque está como más pensado y ves toda su progresión dramática de y cómo se transforma en vez de aparecer un robo y decir yo te voy a matar se ve toda la transformación y todo el proceso traumático del que es víctima este personaje para terminar transformado en una licuadora Eh, sí, licuadora, ¿eh? se podría decir, nah, ¿O no, minipum? no, no, no, es una especie de, al final de la película es un armatoste muy feo, una mezcla de todo Al momento tiene sexo con su novia, pela su miembro, pero su miembro, yo no su miembro Uy, que es? Es, es de un, otro es de, una, una especie de cosa rara, metálica, mezcla de, de palito de la licuadora y de consolador y una la mata, muy extraña. pero vibra Eh, claro. Lo importante es que vivir. ¿Pero eh, la mata? ¿Qué le hace? No te digo, no, o, la película. O le, o terminar, la pasa bien, Elia. Supongo que la debe pasar bárbaro. Bueno. Eh.. Al contrario, el es licuador, la, las películas eso. japonesas yo comentando que son planos largos, sin cortes, sin montaje. Esta es una película muy al palo, eso. Y eso, yo, que también soy rockero, Nacho. Yo también soy roquero. Con la licuadora Pero de los 80, yo digo cosas como al palo. Con la licuadora al palo, eh, un montaje muy frenético, muy sacado, muy videoclipero, que llega un poco a saturar, porque hay cerca de media hora, sí de montaje <risa> sí completamente, imagen acelerada, cosas sacadas. <risa> todo hecho en 16mm en blanco y negro tenía su, su factura bastante independiente se podría decir de este sukamoto que es una especie de, de David cronenberg japonés pasado por música industrial algo así porque al igual que David cronenberg o sea, David Cronenberg siempre trató el horror a partir del cuerpo o de la degradación del cuerpo toda la como rabia, cromosoma 5 shivers pacto de amor y hasta crash incluso trata siempre esta relación con el cuerpo y su transformación, su degradación o el horror que puede eh, transmitirnos la manipulación o las heridas en un cuerpo, su vejación y de alguna manera también se relaciona a, a cierto espectro del cine de, de Sukamoto con la novela Crash de Ballering que se inspira a Cronenberg donde precisamente un, un grupo de, de personas alcanza el éxtasis teniendo sexo en autos que chocan entre sí eh, hay como una especie de paralelo bueno su otra película después vendría día tetsuo 2 filmada a todo color que bien bien ponja pop y que está buena eh, o es nah. si más o menos por la misma beta y, eh, llega a ser más acá o sea siempre hace una parte es más sacada claro. es eso digamos son películas bastante abstractas también digamos o sea, tiene una línea argumental mínima y a veces mucho no se entiende Pasa más por las sensaciones que que transmiten después vendría Tokyo Office una que película como comiendo papas fritas tomando una cerveza una Coca Cola lavándote un no speed sé. ah claro pues un viernes a la noche el speed con vodka y mirándote el Nacho decínos con qué habría que ver una oh, peli así bosques uh. con qué <risa> no, <okay>. oh, <risa> <el micrófono>, <risa> para ver, decir con sí, qué. Sí, claro. sí, sí, Tokyo Phil. Una especie de Rocky, pero de Rocky sacado. Tokyo eh, es una película de junio. Dos amigos de la infancia, después uno vuelve a encontrar después de mucho tiempo al otro amigo que, que es boxeador amateur. Y después empieza a sospechar que ese amigo boxeador amateur está cagando la minita. Entonces él mismo decide empezar a practicar para convertirse un boxeador y hacerle cagar la fruta a su ex amigo ¿Y? y la película también pone en primer plano todo este proceso también de transformación de cuerpo y o sea, todo el castigo físico de este personaje para ser un gran boxeador digamos para cagar y, y a palos a, al flaco a, a, que a piensa que él, él que está cagando la nave la exactamente y vengarse y molerlo a palos y yo no pude verla no sé en internet supongo <ríe> que se consigue no sé. dicen que es muy violenta y muy sacada también en... la película de boxeadores como nunca se filmó pero bueno habría que verla yo no puedo hacer, poner la las manos El señor se todo. y una de sus últimas con esto voy cerrando se llama Vital a mí me encantó la línea argumental es fantástica eh, un medite tiene una novia estudia medicina el flaco la novia se, se muere y oh sorpresa un día después va a hacer una clase de medicina y está biseccionando un cadáver en la clase y es el cadáver no, de su novia la, ya, ya. <ríe> y esa es la premisa con la que el loco le agarra un tramo tremendo recuerda cosas del pasado y se empieza a volver cada vez más loco es así o sí quiero verla porque con esa idea yo ya me saco el sombrero frente a Shinya Sukamoto japonés sacado que seguramente va a terminar muriendo de sobredoses de alu y, acaba, y también tiene una prolífica carrera electoral trabajó por ejemplo en marevito de de Takeshi Mike y en Killer también y en muchas otras películas pero si sí, se sí, no todos se los japoneses suicidando. actúan y, y hacen de todo son gente muy delicosa y no, no hacen de todo son todos tarantinos pero genuinos <risa> claro, y bueno sí, no, yo no, no, no le roban a nadie tarantino <risa> es el nirvana según Nacho de sí, claro yo era fanático <risa> sí, sí. de nirvana y tarantino Y este, el dato así re anecdótico? Sí. ¿Sí? Bueno. No, no, qué frajada. Eh... Sí, sí, bueno, bueno, bueno. <risa> Tan víctima. Sí, sí que... Tarantino había puesto un agradecimiento a Carl en, en la banda sonora de Pulp Fiction, porque era mirador. Entonces cargo en Inútero puso un agradecimiento a Tarantino. Eran mutuamente fanáticos los dos íconos de los que yo era fanático. Todo cierre, todo tiene que ver con todo. Busquen en los libritos de los compas. Es verdad lo que les digo. Y sabes qué vamos a escuchar. Vos que hablabas de un Terminator, un Robo, cómo vamos a escuchar a Robocop Kraus haciendo <risa> John No tenés <risa> que gritar. Me five. ravioles, por el arroz integral que te estimula los intestinos <risas> Yolki Parky, lindas ideas para un mañana mejor So much violence, so much pain, so much perfume. Let's make the world blind. Let's make the world dumb. Refresh your mind. Refresh your mind. I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 Donde han sido yo en Jordi Balgue Montovercion Jordi Balgue Montovercion Donde han sido yo en Jordi Balgue Montovercion Jordi Las maravillas de YouTube ¿Dónde están los niños que vomitan? Chobur. no, ¿eh? Sí, gente con gatitos, que se muera YouTube. <risa> Gordos mirando cámara. ¿Y dónde están los niños que se lo tragan? ¿En YouTube? En YouPunk. ¿Sí? ¡No vamos! ¿Y Acá sacar YouPunk. Esto fue, ¿No no, no, no, fue... Sholky Party. Party, no? Wemer Rodríguez, sábado 8 de julio, 11 de la noche, un montón de cosas lindas. Exacto. Porque lo promocionó. Buen resumen. Tanto? Tenés buen resumen. Que no vaya nadie. Eh? Hay todo el mundo, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Qué y hay todo, todo el mundo? mundo. Yo tengo miedo que vaya demasiada gente. Habría que ser calmarnos. Y no promocionar tanto la fiesta del sábado. en sí, la no, noche. Sí, y en no, la casa encantada. No, no, no, no. No. Nos despedimos con el disco de Whites Boy Alive. El disco se llama Dreams. Esto es Fireworks. Boy boy Un boy tema boy que en realidad era para sí. Era fuegos artificiales. ¿no? Para festejar el 4 de julio. Oh. Lo festejamos el 5 pasando al 6. Hasta mañana, te voy a el Gibalgi.